Eh, nos habíamos enterado de que le querían sacar una tierra a un señor de, de apellido Pino, eh, pero quien nos lo contaba era Gerá, Genaro Veroiza, el vocero de los pueblos originarios, que hoy gentilmente está de nuevo en contacto con nosotros. Buenas tardes, Genaro, gracias por atendernos. Hola, Juan Pablo, buenas tardes para vos y toda la audiencia. Genaro, ¿qué es lo que está... Pasando o qué es lo que ha pasado, mejor dicho, porque eh, nos contaste el otro día que había una confianza de parte de ustedes este, en, en, en las leyes, en las leyes que hay en este momento en la Argentina y en la provincia de La Pampa y que había confianza en que este, esta intentona de arrebatarle las tierras al señor Pino eh, no iba a prosperar. ¿Qué es lo que ha pasado, qué es lo que hicieron para protegerlo del desalojo a don Raúl? Es así, es así como vos decís, eh, la confianza nuestra está en el contexto nacional, en esta dirección que ha adoptado el Estado argentino con las políticas eh, claramente proteccionistas hacia los pueblos originarios y los convenios internacionales, así que por ese lado estamos tranquilos. Eh, lo que nosotros ahora vamos es por la suspensión del desalojo en vista de que la ley 26.160, una ley de orden público, está en vigencia. Hay otra cuestión que nosotros esta semana hicimos una presentación de pedido de informe ante Presidencia de la Legislatura de la Provincia de La Pampa a los efectos de que se vea el tema de Raúl Pino sobre un desalojo el mismo bajo protección de la ley 2008 del programa de regularización de tierras que establece en su punto número 7, que no puede haber desalojo mientras dure el programa. En vista eh, de esta situación, estuvimos en comunicación con el juez Gerardo Bonino de, eh, de Hacha, así que por el asunto de la pandemia quedamos en acercarle un escrito, si bien es una decisión tomada, pero lo que nosotros vamos a apelar a las instancias superiores que correspondan para eh, justamente que esto se suspenda. Eh, sabemos que no es una tarea sencilla, pero por lo menos queremos concluir con el acto administrativo y el trámite que está, se, se está llevando adelante en perjuicio eh, de Raúl Pino. Genaro, ustedes eh, no tienen representación legal, ¿no? No, eh, todavía no, pero ya mandamos la solicitud al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para que en términos jurídicos... Eh, interceda y atienda esta problemática. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que conduce Magdalena Odarda eh, está eh, trabajando con una dinámica auspiciosa e interesante para nosotros porque viene a poner no solamente un paño de paz, sino de esperanza para que estas cosas eh, se terminen. Vuelvo a repetir lo que había dicho durante el gobierno de Mauricio Macri, las comunidades estuvieron sumamente amenazadas y amenazadas en todos los sentidos, desde la tierra, riesgo de vida, porque los intereses eh, neoconservadores de los que siempre manejaron los destinos económicos de nuestro país, se encargaron de encargarle ese trabajo a Patricia Bullrich, a Pablo Nochetti, Daniel Milman, quienes pertenecían al Ministerio de Seguridad. De hecho, fueron de público conocimientos la resistencia que opuso la comunidad mapuche, los Pullof en Resistencia Cuyamen, en Vuelta al Río, donde eh, la comunidad, eh, pequeños titanes, se enfrentaron al poderío económico de Luciano Benetton, el ciudadano italiano, que en el sur posee un millón de hectáreas. Bueno, hace un momento, mira, Genaro, justamente estaba haciendo un resumen de la confirmación de la sentencia que le dio la Cámara Penal de Chubut a Javier Solorza, que era el jefe de la infantería de la policía, que atacó aquella loft en el en enero del 2017. Ahora es una verdadera novedad como el tratamiento de esta causa y de las voces de la comunidad ha eh, ha mudado terriblemente de una punta a la otra, prácticamente podríamos decir, este, teniendo mucho respeto por eh, la, la voz de todas las personas que sufrieron aquella represión y fundando esta condena en que el, la, el, había sido un abuso de autoridad y un operativo desproporcionado y violento. el que el, el, el, la, la gendarmería misma estuvo ingresando también en ese predio, Después termina con la muerte de Santiago Maldonado, la desaparición forzada primero. Verdaderamente una, una mudanza en la manera de mirar y de tratar. Entendemos entonces eh, que haya una confianza, Genaro, y este, por supuesto estaremos atentos también a, a que aparezca esta, esta representación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Eh, ¿Ustedes obtuvieron respuesta de, de la solicitud, Genaro? Sí, enviamos a través del Consejo Provincial Aborigen de un organismo del gobierno de La Pampa, enviamos a través de ellos la solicitud y el pedido para el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Okay. Eh, tenemos entendido y tenemos toda la paciencia de esperar justamente por esta situación de pandemia. Eh, sabemos que hay otras cuestiones urgentes, nosotros esperamos, porque la fortaleza mayor que tenemos nosotros es que estamos unidos y organizados para estas cuestiones. Entonces, estamos esperando, eh, a la espera de una de comunicación por parte del Instituto Nacional de Asuntos de Indígenas, pero concebimos que la defensa mayor la hacemos nosotros en el territorio, en el lugar de permanencia, y sabemos que esa es, es, es nuestra fortaleza. El resto después son cuestiones administrativas, tiempo más, tiempos menos, que lo estamos esperando. Y quería señalar algo importante, eh, que en estos días... Eh, se ha tergiversado mucho y se ha atacado mucho la figura del presidente de la nación al decir de que eh, los argentinos descendían de los barcos eh, para nosotros no es ningún agravio eh, yo eh, hago un llamado a los pueblos originarios a las comunidades mapuches que no caigamos en el juego de la derecha que no nos dividamos que sigamos apostando por este rumbo que ha tomado la argentina un rumbo donde se eh, respetan los derechos humanos, donde se puede peticionar al pueblo como manda la Constitución Nacional sin miedo a ser descalificados o denigrados por pensar distinto. Entonces ese es el mensaje que yo quería transmitir. Muy bien, muy bien. Eh, la verdad es que son muy pocas serias las voces que se han levantado, por lo menos las de la derecha, Genaro, en la Argentina, para señalarlo a quien es el responsable por ejemplo de que el ex presidente de Bolivia esté con vida hoy ¿no? señalándolo como este antiindigenista o, o demás. Este es una, una otra temática. Genaro está muy buena la conversación contigo porque vamos eh, tocando distintas aristas de la realidad y de cómo han mudado las cosas, de cómo han cambiado y de lo auspicioso que se siente esto. Eh, si te parece, bueno. vamos a seguir en contacto para que nos vayas contando también cuál es el devenir de vuestras acciones y los resultados. Si hace falta, van a volver a estar en la Cámara de Diputados, Genaro. Ahí no se escucha. Vos sabés que se, es como si se hubiera tapado el micrófono, Genaro, ¿me oís? A ver. Ahí me escuchás. Ahora sí, perfecto. Eh, que Bueno, que bueno, vamos a regresar si es necesario. Y de alguna manera quería que esto que yo te decía de apostar por el rumbo del país eh, no es nuevo, eh, no es un concepto que sea nuestro. No queremos arrogarnos nosotros esta iniciativa Ay, se volvió a cortar, pero bueno, está muy interesante lo que nos dice Genaro, eh, Genaro Veroyza. Ahora sí, de nuevo, sí, sí, sí. Que no quiero eh, arrogarme eh, estas palabras de apoyo a la figura del presidente, no son nuestras, eh, sino que esto obedece a un tratado que se generó en septiembre del año 1816, cerca del fuente del fuerte San Carlos, actual provincia de Mendoza. Las comunidades originarias eh, firmaron un tratado eh, de paz y de apoyo al general San Martín antes de comenzar la gesta emancipadora, donde le decían que abrazaban su causa como la de un hermano, que la sangre de él era hermana de los latidos nuestros. Participamos siempre desde la creación del Estado argentino, al cual amamos profundamente, y el cual pensamos construir y apoyar en todos los términos. Siempre ha sido los pueblos originarios que hemos estado del lado de las acciones que tengan que ver con la justicia, la igualdad y la solidaridad. Ese sería el mensaje. Muy bien, muy bien. Bueno, es, encontramos que también es un buen momento, Genaro, porque está esto del relevamiento de la población y la intención de regularizar la posesión de la tierra. Es verdaderamente una esquina de la historia. Gracias, eh, Genaro, por esta, por esta compañía que nos hiciste durante un rato para mantenernos al tanto, pero te vamos a volver a picotear la siesta uno de estos días para ver cómo va esta cuestión que este, entre leguleyos es difícil pelearla, Genaro. Eh, desde ya nuestra solidaridad. A disposición de ustedes y como siempre, firmes y dignos permanecemos aquí. Un fuerte abrazo, hasta todos los momentos. Hasta todos los momentos entonces. Gracias, Genaro. Genaro Veroiza, vocero de la comunidad originaria, eh, eh, vocero frente al gobierno provincial. Nos habla de cómo va evolucionando eh, en el día a día esta intención que se mueve a través de un estudio jurídico pampeano para arrebatarle las tierras a don Raúl Pino.